¿Estás escuchando? Radio Zapatista, Sudcaliforniana A mí no me chinga el vato, ni me pone cabartolo A mí no me asusta el gringo, del que me busca se la acabó, ya llegó Yo tuve al borde de la muerte tantas noches Y sin embargo estoy en pie y sigo aquí Yo que tuve al borde de la muerte tantas noches Sin embargo sigo vivo y aunque parezca estar durmiendo no queda yo no estoy durmiendo no Yo sigo soñando sigo soñando vivo soñando vivo soñando vivo soñando vivo soñando. Vivo soñando si sueño despierto yo sueño mucho sueño un montón yo era capitán segundo estábamos en la llamada sierra del almendro y la columna madre había quedado en otra serranía tenía bajo mi mando tres insurgentes si las matemáticas no me fallan éramos cuatro en ese campamento celebramos con tostadas café pinole con azúcar y una cojola que matamos en la mañana hubo canciones y poesías uno cantaba o declamaba y los otros tres aplaudían con un aburrimiento digno de mejor causa. En mi turno, con un discurso solemne, les dije, sin más argumentos que los mosquitos y la soledad que nos envolvía, que un día seríamos miles y que nuestra palabra le daría la vuelta al mundo. Los otros tres estuvieron de acuerdo en que probablemente la tostada estaba ongueada, que seguramente me había hecho daño y que por eso deliraba. Recuerdo que llovía esa noche, en la que llamamos la cuarta etapa, se hicieron los primeros contactos con los pueblos de la zona. Primero se hablaba con uno, y ese uno hablaba con su familia. De la familia se pasaba al poblado, del poblado a la región. Así, poco a poco, nuestra presencia se convirtió en un secreto a voces y en una conspiración masiva. En esta etapa, que corre paralela en tiempos a la tercera, el EZLN ya no era lo que habíamos pensado cuando llegamos, para entonces ya habíamos sido derrotados por las comunidades indígenas y producto de esta derrota, el EZLN empezó a crecer geométricamente y hacerse muy otro, o sea que la rueda siguió abollándose hasta que al fin fue redonda y pudo hacer lo que deba hacer una rueda, es decir, rodando. Vivo soñando, vivo soñando, vivo soñando, vivo soñando, vivo soñando, vivo soñando, vivo soñando, vivo soñando, vivo soñando, vivo soñando, La quinta etapa del, es la del crecimiento explosivo del EZLN. Debido a las comunidades políticas y sociales, crecimos más allá de la selva lacandona y llegamos a los altos y al norte de Chiapas. La sexta es la de la votación de la guerra y los preparativos, incluida la llamada Batalla de corralchen en mayo de 1993, cuando tuvimos los primeros combates con el Ejército Federal. Hace dos años, en la marcha por la dignidad indígena, en alguno de los lugares que cruzamos, vi una especie de botella gorda, como una olla de boca angosta. Era de barro, creo, y estaba forrada con pedacitos de espejo. Al reflejar la luz, cada espejito de la olla-botella devolvía una imagen particular. Todo a su alrededor tenía en ella su reflejo singular, y al mismo tiempo, el conjunto semejaba a un arco iris de imágenes. Era como si muchas pequeñas historias se unieran para, sin perder su ser distintas, formar una historia más grande. Pensé que a lo mejor la historia del STDN podría ser contada, mirada y analizada como esa botella olla. Hoy, 10 de noviembre del 2003, 20 años después de aquel viaje que iniciaron los fundadores de nuestra organización, arranca una campaña a iniciativa de la revista Rebeldía, para celebrar el vigésimo cumpleaños del ZLN y el décimo aniversario del inicio de la guerra contra el olvido, y se presenta este libro llamado ZLN 2010, El Fuego y la Palabra, de Gloria Muñoz Ramírez. Si pudiera sintetizar este libro en una imagen, nada me vendría mejor que la de la olla botella forrada de pedacitos de espejo. En una de las partes del libro, gloria recoge los testimonios de algunos compañeros bases de apoyo responsables comités e insurgentes que hablan de su pedacito de espejo en las últimas cinco etapas previas al alzamiento o sea las etapas 3 4 5 6 y siete es la primera vez que compañeros que llevan más de 19 años en la lucha zapatista abren su corazón y su memoria sobre aquellos años de silencio así gloria consigue convertir esos pedacitos de espejo en pedacitos de cristal, que permiten asomarse un poco a los primeros 10 años del EZLN. Se puede adivinar así otra historia, una muy diferente a la que construyeron los gobiernos de Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo, con mentiras, con informes policíacos alterados a conveniencia y con la complicidad anexa de intelectuales que disfrazaron, bajo la cubierta de supuestas investigaciones serias, el cheque y la caricia que recibieron del poder para solventar su objetividad científica. Con los pedacitos de espejo y cristal que Gloria ha conseguido, el lector se dará cuenta de que se está asomando apenas a unas cuantas partes de un rompecabezas gigantesco. Un rompecabezas cuya pieza clave está en el primer día del año del 94, cuando México ingresaba vía el Tratado de Libre Comercio al Primer Mundo antes de ese primero de enero la víspera fue la séptima etapa del ZLN recuerdo que la noche del 30 de diciembre del 93 me encontró en la carretera Ococingo San Cristóbal de las Casas ese día había estado en las posiciones que manteníamos en los alrededores de Ococingo por radio había checado la situación de nuestras tropas que se estaban concentrando en varios puntos a borde de carretera a lo largo de las cañadas de Patihuitz de Montelibano y de las Tazas. Estas tropas correspondían al Tercer Regimiento de Infantería. Eran unos 1500 combatientes. La misión del Tercer Regimiento era la toma de Ocosingo, pero antes de eso debían al paso tomar las fincas de la zona y hacerse del armamento de las Guardias Blancas de los finqueros Según me reportaron, sobre el poblado de San Miguel había estado rondando un helicóptero del Ejército Federal. ...seguramente alertado por la multitud de vehículos que se estaban concentrando en esa población. Desde la madrugada del día 29, todo vehículo que entraba a las cañadas no salía. Todos fueron prestados para movilizar a las tropas del tercer regimiento. En su totalidad, el tercer regimiento estaba formado por indígenas texales. Al paso, había yo checado las posiciones del batallón número 8, que formaba parte del quinto regimiento que se encargaría de tomar la cabecera municipal de Altamirano en un primer movimiento. Después, sobre la marcha, tomaría Chanal, Ouchuk o Huxtán, para luego participar en el ataque al cuartel del Rancho Nuevo, en las afueras de San Cristóbal. El octavo era un batallón reforzado. Para la toma de Altamirano, contaría con unos 600 combatientes, de los que una parte quedaría en la plaza tomada. En su avance incorporaría a más compañeros para llegar a Rancho Nuevo con unos 500 de tropa. El octavo batallón estaba formado en una gran mayoría por Tetzales. Todavía en la carretera hice un alto en una de las zonas más elevadas, tomé contacto radial con el batallón 24, también parte del quinto regimiento, cuya misión era la toma de la cabecera municipal de San Cristóbal de las Casas y el ataque conjunto, en concordia con el batallón 8, ...al cuartel militar de Rancho Nuevo... ...el vigésimo cuarto... ...era también un batallón reforzado... ...en números... ...su tropa llegaba a casi mil combatientes... ...todos de la zona de los altos e indígenas Totsiles... ...al llegar a San Cristóbal... ...bordé la ciudad... ...y me dirigí a la posición en la que me estaría el cuartel general... ...de la comandancia del EZLN... ...de ahí... ...me comuniqué por radio con el mando del primer regimiento... su comandante Insurgentes Pedro jefe del Estado Mayor Zapatista y segundo mando del EZLN. Su misión era la toma de la cabecera de las Margaritas y el avance para atacar el cuartel militar en Comitán. Fuerte en 1.200 combatientes, el primer regimiento estaba conformado en su mayoría por Tojo Lobales. Además, en la llamada Segunda Reserva Estratégica, quedaba un batallón formado por indígenas choles y en las profundidades de nuestras bases de despegue, con tres batallones dispuestos en las zonas Tetzal, Tojol, Tojolabal, Totsil y Chol, se encontraba la llamada Primera Reserva Estratégica. Sí, el EZLN sale, sale a la luz pública con más de 4.500 combatientes en la primera línea de fuego, la así llamada XXI División de Infantería Zapatista, y unos 2.000 combatientes permanecían en la reserva. La madrugada del 31 de diciembre del 1993 Confirmé la orden de ataque, la fecha y la hora En resumen, el EZLN atacaría simultáneamente cuatro cabeceras municipales Y otras tres más, al paso, reduciría las tropas policíacas y militares en esas plazas Y marcharía después a atacar dos grandes cuarteles del Ejército Federal La fecha, 31 de diciembre de 1993 la hora las 2400 la mañana del día del 31 de diciembre de 1993 se pasó en el desalojo de las posiciones urbanas que se mantenían en algunos lugares alrededor de las 1400 los diferentes regimientos confirmaron por radio a la comandancia general que estaban listos a las 1700 se inició la cuenta regresiva menos 7 se nombró esa hora a partir de ahí Se cortó toda comunicación con los regimientos. El siguiente contacto radial estaba programado para más 7 las 0700 del día 1 de enero de 1994, con los que quedarán vivos. that hey. hey. yendo. Raíz Zapatista, Sudcaliforniana.